Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alama en Internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora les traemos información sobre, bueno, sobre las próximas fiestas de Santa Cruz del Comercio. Sí, una noticia que hemos visto en alama.com, como siempre. Efectivamente, unas fiestas que son ya mismo, ¿eh? Del jueves 7 al domingo 10 de agosto. Eso es, cuatro días. Cuatro días que vienen cargaditos de actividades, parece. Para todos, además. Sí, sí, tiene pinta de que sí. A ver, el programa arranca el jueves 7. Por la noche a eso de las 10. Ajá. Empiezan con una noche de disfraces y una pasarela. Y después, pues música, con un DJ, Capitana Buga. Vale, un inicio ya fiestero para el jueves noche. Sí. ¿Y el viernes 8 qué tenemos? Empieza muy dulce, ¿eh? Sí, empieza muy dulce, la verdad. A las 10 de la mañana, desayuno, tortitas con chocolate. Hombre, eso está bien. Y luego, hasta las 2 más o menos, ¿eh? Juegos tradicionales. Y helado para los niños. Y la tarde sigue un poco por ahí, pero en el agua. De 2 a 7, la piscina. La piscina es la protagonista. Exacto. Con juegos y comida también allí. Ah, importante esto. Dicen que los niños deben ir acompañados. Hay que recordarlo. Bien apuntado. ¿Y luego por la tarde a las 8? Un clásico, ¿no? Un clásico. El partido de fútbol Copa Montalbán. Solteros contra casados. Eso no falla. Eso no puede faltar. <ríe> y por la noche el viernes se anima bastante. Uf, la noche del viernes viene completa. A las 10, copla. Actúa Ana Rosa, la zarzamora. Y un detalle, que haya aperitivo para los mayores mientras. Sí, un buen detalle. Sí, señor. Y ya a las 11, pues arranca la verbena, con la orquesta Nuevas Ilusiones y también Ballet Show. «¿Doble actuación, entonces?» «Parece que sí. Y para los que aguanten más, a partir de las 3 de la madrugada sigue la música, otro DJ Javi Rodríguez». «O sea que el viernes hay música hasta… hasta bien tarde». «Hasta que el cuerpo aguante, vamos». «Pasamos al sábado 9. ¿Cómo empieza el día?» «Pues mira, a las 11, otro desayuno, este es familiar y dicen que con una invitada especial. Habrá que ver quién es». «Intriga. Y a mediodía, ¿algo importante?» «Comida popular». Sí, a las 2 de la tarde. Arroz para todos. Y, ojo, por un precio simbólico de 2 euros. Eso está muy bien. Fomenta al juntarse. Claro, es un gesto. Y la tarde del sábado, pues más agua. A las 5, fiesta en el agua otra vez. Y a las 6, la de la espuma. Esa, la fiesta de la espuma, que esa siempre triunfa. Desde luego. Y por la noche, el sábado. ¿Qué más? Pues mira, a las 10 cambian un poco. Hay un espectáculo de magia, para todos los públicos, dicen. Magia, male. Y después, más música, ¿no? Sí, a las 11 vuelve la orquesta Nuevas Ilusiones, que ya tocó el viernes. Repiten, sí. Y añaden animación de baile con EducaDance. Y, para rematar la noche del sábado, a las 4 de la madrugada, otro DJ, Gerard HC. Madre mía, no paran con la música. Dos noches a tope. Ya ves. Y llegamos al domingo 10, el último día. ¿El último día empieza más tranquilo? Parece que sí. A mediodía, concursos de dominó, ajedrez y damas. Los juegos de mesa clásicos. Y con aperitivo para los que participen, ¿eh? Otro detalle. Sí, sí. Y por la tarde, a las seis, esto suena divertido. A ver. La charanga, la pepa, amima el encierro de San Fermines. Pero ojo, al estilo de Santa Cruz. ¿Y eso qué significa? Pues con carrillos de mano para los niños. Y además, también carrera de autos locos. Ah, qué buen. Un encierro adaptado y humorístico. Y Los Autos Locos, muy original. <ríe> muy original, sí. Y ya para terminar las fiestas, el domingo por la noche, pues más música… No podía faltar. A las 11 vuelve la orquesta Nuevas Ilusiones. Tercera noche. Tercera noche. Se la saben bien ya. Y a las 2 de la madrugada, ya la despedida final, con DJ Javi Rodríguez, que también repite. Vaya programa, la verdad. Muy, muy completo. Como decías al principio, para todos. Sí, la verdad es que sí. Mezcla muchas cosas. Actividades para los niños, las verbenas, la música más actual con los DJs, tradiciones como la copla o el partido. Y mucho de juntarse, ¿no? Las comidas, los aperitivos… Exacto. Se ve un componente de comunidad fuerte. Pues nada, una agenda bastante apretada para disfrutar en Santa Cruz del Comercio del 7 al 10 de agosto. Desde luego. Si alguien quiere ver todos los detalles, hora por hora, lo tiene todo en la web. Perfecto, pues nosotros ya nos ponemos a preparar la siguiente noticia. Eso es, les dejamos ahora, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.